Pría noche en Buenos Aires, seguramente también en San Clemente del Tuyú, en Rosario, en Epuyén, en el Valle de Cala Muchita. Medianoche en Mar del Plata, será el crepúsculo en Formosa y en Esquel, Patagonia, Argentina. La mañana en Capilla del Monte, donde está elevando, señor Edgardo, ¿no? A través de todos esos puntos y... Por internet, por intermedio de la red satelital de Farco y por supuesto Frecuencia Cero, se emite nuestro mensaje con destino, punto de llegada seguramente en el confín del universo, allí donde no hay límites, para que alguna otra civilización como la nuestra lo reciba lo decodifique y quizás se anime a contestarnos probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad del cosmos. Para que una civilización super avanzada nos visite regularmente seguro deberá tener un dominio tecnológico de envergadura para someter a la extracción minera quizás otros planetas y la capacidad de procesar los metales necesarios para la construcción de naves de tamaño considerable para viajar de esta forma grandes distancias y que su viaje no les tome tanto. Radio viento Solar Viaja el mensaje de Big Bang Y en la inmensidad de Internet También viaja nuestro mensaje A través de Radio Colaborativa QSP Más Radio Delta 80 Radio J Todo ello por supuesto Gracias a la colaboración De la red satelital de Farco ...y de frecuencia cero en sus 10 años al aire. ¿sí? Quizá más de uno podría alegar que además de los metales... ...las naves extraterrestres podrían ser de otros materiales... ...como quizás el plástico. Pero eso no cambia la idea de la magnitud del trabajo necesario... ...para encarar visitas rutinarias y frecuentes a nuestro planeta con tan solo el propósito de observarnos o de volar en un sueño azul. El rector que decodicite nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Ondas de radio precisamente se emiten a través de 101.5 FM Millennium en Capilla del Monte, Córdoba, en su séptimo año al aire. También a través de 89.7 FM de rock en Mar del Plata. Un gran saludo a nuestro querido amigo... Fabián Spampinato La pregunta a responder es ¿Qué podría ser de interesante de nosotros Para que una civilización avanzada Pudiera dedicarse a visitarnos regularmente y observarnos? Imaginar que hay algo realmente fascinante ocurriendo en la Tierra Podría ser contrario a la idea de estar rodeados por otras civilizaciones Porque si es cierto que somos algo fuera de lo común, el hombre podría decir sin temor a equivocarse respecto de la creación, yo soy el barro. get to you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 Un mensaje para el mañana también emitimos a través del 98.1 FM La Nueva en Formosa y 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe. Si no somos muy comunes, eso nos hace pensar que no habrá muchas civilizaciones tan avanzadas o al menos lo suficientemente avanzadas como para visitarnos. Y que difícilmente, si tienen mejores cosas para hacer, no van a empeñar ese esfuerzo en lo que se dice literalmente, tirarlo a las calles. pegando en el silencioso viento solar viaja el mensaje de Big Bang Nuestro saludo de afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 92.1 FM del Lago en el valle de Calamuchita, Córdoba también a través de Focus FM 99.9 en Epuyén, Chubut Otra hipótesis respecto de los llamados ovnis refiere a que en épocas prehistóricas algunos vehículos espaciales aterrizaron en nuestro planeta, circunstancia que bien pudiera ser posible, pero ¿cómo probar que alguien haya estado tratando de llegar hasta ti? Been over even through the bad I've been traveling that day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 También a través del 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe, se escucha Big Bang. Por supuesto nos acompaña también 92.1 FM del Lago en el Valle de Cala Muchita, Córdoba. Y no podemos dejar de mencionar a Focus FM 99.9 en Epuyén, Chubut. Todas emisoras que nos acompañan eh, a lo largo de algunos de estos 10 años. ...de Frecuencia Cero... ...y los cinco años... ...de Big Bang, por supuesto... ...al considerar leyendas... ...otro caso convincente... ...sería una leyenda que contara... acerca de un extraño artefacto... ...si se hallara ese artefacto... ...perteneciente a una antigua... ...civilización terrestre... ...cuya tecnología estuviese... ...más allá de los conocimientos... ...que en la actualidad tenemos... ...en ese campo entonces estaríamos ante un caso que no podríamos atribuir ni a la creación de Poseidón. essence an perfect tragedies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 Y nuestro mensaje también puede oírse a través de OMFM 97.1... ...en San Clemente del Tuyú, provincia de Buenos Aires... ...también a través de Radio Caleuche FM 90.9 en Esquel, Patagonia, Argentina. Si encontráramos como prueba un manuscrito antiguo en un remoto monasterio irlandés... ...que describiese, por ejemplo, un circuito super de radio... Tendríamos que tener sumo cuidado en determinar su procedencia de idéntica forma que con ciertos cuadros que se atribuyen a Rafael. No sea cuestión que algún pícaro irlandés contemporáneo pretenda engañarnos dibujando un circuito en un falso pergamino como hobby en una apacible tarde de martes. Oh I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 Y también en internet nos pueden encontrar en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar Allí compartimos grilla con amigos como Gigantes Gentiles, Gigantes Bajo el Sol, Progresiva 70, El Retorno del Gigante y por supuesto Señales de Roca. Ahí estaremos este sábado, si ¿sí? entramos en el estudio seguramente con señales y vamos a divertirnos con nuestro querido amigo Esperlungo, un gran afecto para él. Según Carl Sagan, no ha habido leyendas ni artefactos descriptos en ellas que tengan visos de provenir del más allá. Todos los artefactos antiguos mencionados por Eric von Daniken en su libro Carrosas de los Dioses tienen explicaciones alternativas a decir de Sagan, tan reales y sencillas de explicar como describir de hoy en día, por ejemplo, los trenes. Dead and much spite Under the blind Shiny and contoured The railway winds And I've heard the sound From my cousin's bed The hiss of the train and de radio en procura de alguna otra civilización Big Big Big Bang en algún lugar de mi corazón se escuchen Big, big bang. bang Según Carl Sagan la esperanza, o mejor dicho la suposición de que los astronautas extraterrestres se parezcan a los astronautas ...en algún momento soviéticos o americanos... ...desde los trajes espaciales hasta los ojos... ...es probablemente tan absurda... ...como la idea misma de la visita a la Tierra... ...para Sagan, un visitante del espacio... ...no se hallaría tan cerca de nosotros... ...en tales terrenos... ...final para este capítulo... ...de la reconstrucción de la historia del universo... ...en procura de establecer el preciso instante del inicio...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 A Mariano Bugarín por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de Leo Montenero, ¿eh? que se ha desvelado para hacer estas nuevas cortinas y decorados, como yo le digo a veces, ¿no ¿Cierto? ¿Sí? es cierto? ¿Para eso le pagan, dice usted? Bueno, está bien. Le gusta, sí. La verdad es que... Le gusta y bueno, lo hace con, con mucho afecto, ¿sí? A caro Music por su aporte de música para el programa en sus 15 años también le agradecemos por acompañarnos y pueden ver ustedes su catálogo allí en la página de internet de Icarus, por supuesto. Al Observatorio Astronómico Ampimpa de Tucumán, Argentina le agradecemos la invitación al tercer campamento científico internacional que se celebrará en noviembre. Mayores detalles pueden obtenerlos ustedes a través de nuestro link en la página de Big Bang bigbanradio.com.ar allí pueden acceder a todos los detalles información y programa general de Icarus precisamente ese encuentro científico para docentes, ¿sí? Muy bien, en la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Gonzalito, Gonzalito, ¿no? No, nada que ver con ese Gonzalito, ¿no es cierto? Dirección general, Hernán Daisich, una realización B asociados para Frecuencia Cero, podés comunicarte con nuestro programa a través del mail BigBank.com arroba frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página www.bigpanradio.com.ar Agradecemos a aquellos oyentes que nos ayudan a veces a resolver algunos problemas técnicos que tenemos en la realización del programa y en la producción. Será hasta la semana que viene. Chao.